プチプレイキス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 If I was young, I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine, magazine. How do you do? do you do? The things that you do No one I know could ever keep up with you How do you do? Did it ever make sense to you To say g o o b y e b y e I see you in that chair With the fake skin Well, how have you been? r a c k i n g Joey. Sin sonreír es un día perdido. ¿eh? La pregunta es clara. ¿Algo de YouTube lo hacían? Mari Per, p e n n y Mari son tremendísimos, como siempre. Roxette. Esto es Play Kids con Ricky García. Bueno, vamos a descubrirte un poquito el álbum que se publicó en el 85 de Catrina and the Waves. Ese álbum, tal día como hoy en el 85, se publicaba como single Walking on Sunshine, que es una canción compuesta por Kimberly Rieu del grupo Katrina and the Waves y que además está incluida en el álbum debut de la banda, del 83. La canción original fue luego regrabada y lanzada como sencillo por primera vez en el 85, como el segundo del disco homónimo de la banda, y rápidamente alcanzó el número 4 en las listas de Australia, el 9 en los Estados Unidos y el 8 en el Reino Unido. Fíjate, fue la primera canción de k a t r i n a and the Waves en llegar al top 40 del Billboard, que es la lista principal de éxitos de Estados Unidos, y su mayor éxito en el Reino Unido hasta el Love, Shine, and Light del 97. Fue concebida originalmente como una balada suave, pero la cantante del grupo decidió hacer la versión definitiva, dándole esta fuerza que tanto nos gusta. Walking on Sunshine! どうしたらいいの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 Se la sabe bien porque la hemos cantado juntos. s a n t i a u o Soren su banda, el que fue su primer exitazo, con esto se les conoció. Escuela de calor. No pueden faltar esas canciones que tanto nos gustan. En las tardes de Kiss. Va a sonar en un momento, r o b b i e Williams. Rescatado la canción de un grupo que seguro hacía tiempo que no escuchabas. ¿Te acuerdas de The Christians? Qué temazos tenían The Christians, eh. v a s a escuchar este en un momentito. Y además, ahí mi Winehouse. Música trepidante en las tardes de Kiss. Esto es p l a y メイディーです。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 Canción de 1976 que lanzó el grupo musical The e a s l e y Brothers. Pero nos encanta la versión que en el 88 hicieron los tremendísimos The Christians de esto. h a r s for Wall. o s de Liverpool que nos sorprendieron con canciones como esta. Qué gusto, qué gusto rescatarte estas canciones en las tardes de aquí A 20 para las 8, a las 7 en Canarias. Bueno, pues hoy nuestro tema del día, si te acabas de incorporar, ¿eh? Queríamos saber cómo te lo montas, cuáles son tus trucos para darle de comer a los peques, ¿eh? Hoy estábamos con eso. ¿Esperabas con más ganas el jueves de pizza que el sábado sabadete? Por Instagram, Valle Díaz Santos dice: Pues lo, lo que se le ponía de, de comida, se le ponía de desayuno, de comida, de merienda y de cena. Al final comía, ¿eh? Buenas, soy Antonio desde Álora. Hola Antonio. Pues mira, un truco que usé yo, una artimaña, para que mi sobrina se comiera un yogur que no le gustaba, era pues decirle que si se quería poner fuerte como su tío, tenía que comer mucho calcio y se tenía que comer el yogur. Eso es que después le iba a llevar al parque. Creo que le convenció más lo del parque que lo de ponerse como su tío de fuerte, pero funcionó y se comió el yogur entero. Soy Gonzalo de Guadalajara. Hola Gonzalo. Pues fíjate que yo a mi hijo, una de las veces. Le cambié la cuchara por una excavadora de juguete. Y el puré, que era lo que más odiaba, el puré de, de pescado,、sí. eh, pues、sí. se lo daba como si fuera la excavadora a la que le echaba. Y él era la cantera. Así conseguí que mi hijo, el mayor, se tomara el puré. Muy buenas, soy Javier de Donostia. Hola, Javier. Pues mi truco para que mis críos, que tengo sí. dos, sí.、Eh, coman lo que yo. Creo que tienen que comer, es muy fácil. Tenemos un perrito y le decimos: si no lo comes tú, se lo come el perro. <risa> y como son tan. Como en, en esa edad son tan. tan avariciosos, pues se lo comen ellos. ¡Venga! ¡Aur! ¡Aur, <risa> amigo! Bueno, y ahora prepárate porque van a sonar en tu radio tres exitazos: que son... Missing the Everything But The Girl, Sweet Dreams con Eurid Mix, y además suena ya inminente: Back to Black, el exitazo de Amy Winehouse. Esto es... Play -Dies. Este missing el temazo de Everything But the Girl con el que prácticamente nos plantamos en las 8:7 en Canarias. Pero antes, a nos t e s n vamos a teletransportar.、Sí. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. s í la ciudad de la, la Catedral de Santa María del Cabo Formentor. De la bahía de Santa p o n s a del castillo de Bellver. Nos vamos hasta Mallorca. Ahí está nuestro amigo Antoni, que se va a llevar este pack fantástico con los amigos de Smartbox. Que se llama Mil y Una Noche de Magia. Y los mallorquines y mallorquinas, un beso y un abrazo muy fuerte. 89.5 en la FM. Saludos de quien te habló. Mañana a las 5, 4 en Canarias, aquí de nuevo. Soy Ricky García. Ahora sí,、si, sí,、si, si, te dejo con la mejor música del mundo. La de XFM, no te vayas, ¿eh? ¡Hasta mañana!